Sí, hemos tenido buenos resultados La verdad que eh, se ha trabajado con profesionalismo, suerte también Porque no hay nada que hacer que siempre se acompaña de, de todos estos elementos mmm, Para poder resolver un caso Hemos resuelto casos eh, serios, importantes Hemos logrado la aprehensión, hemos desarticulado organizaciones Porque en realidad se dedicaban al robo de, de, de motocicletas en una gran cantidad y se ha devuelto a los propietarios se está devolviendo las motocicletas se ha recuperado vehículos de dos y cuatro ruedas entonces el, el maquinaria también agrícola, lo que significa que el trabajo de Diprove en este tiempo ha sido bueno eh, es una opinión muy personal, el, el balance que le hago a priori pero yo creo que no es necesario eh, preguntarle al director sino ver los mismos medios de comunicación, son los que reflejan nuestro trabajo diario. Ha habido el apoyo de las instituciones a su trabajo también Sí, eh, yo estoy muy agradecido con el Norte Integrado, yo le tengo un cariño muy grande, es por eso que uno vuelve al, al, al pueblo porque el pueblo lo trata bien. Y he recibido el apoyo absolutamente de todos los medios de comunicación, la sociedad montereña, del norte integrado, porque en realidad lo mismo me sucede en Yapacaní, tengo un, un buen recibimiento en Portachuelo, en Mineros. Entonces la, la sociedad está es consciente del trabajo que realiza la policía en su conjunto, de eso no tengo que quejarme. El apoyo es incondicional he recibido el apoyo de las organizaciones sociales para, para pedir que me quede pero nosotros estamos sujetos a un reglamento disciplinario, un reglamento de personal y solamente tenemos que acatar órdenes superiores en este caso los comandantes son los que con buen criterio hacen pues los cambios para mejorar obviamente los servicios. ¿Algunos casos por resolver? Eh, todavía nosotros hemos, hemos empeñado en tener una estrategia de trabajo eh, Resolver los casos pendientes y desarticular organizaciones criminales que se realizan a esta actividad ilícita de robo de motocicletas o vehículos de cuatro ruedas. Hay trabajos todavía pendientes en la recuperación de algunas eh, motocicletas que, están, eh, que han sido reportadas como robadas y, y se lo va a ir resolviendo de a poco. Yo estimo que el próximo comandante que venga acá o el director va a tener muy buenos resultados como los he tenido yo a la fecha.